Gracias por atendernos, eh, y bueno, eh, ¿a qué se debe tu visita? Bueno, voy a hacer la transmisión para DirecTV de, de la Euroliga, así que, que bueno, esperemos disfrutar del buen básquet europeo, que lo, lo, lo más divertido de la Final Four. Siempre seguís viendo básquetbol europeo y Liga Nacional, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy siguiendo más o menos la, la Liga Nacional, sigo mm -hmm. Europa y también me gusta mucho la NBA. Bueno, ¿y cómo, cómo ves la actualidad de, de, de esta Euroliga? ¿Qué pensás de este Final Four de la Euroliga? Y después te voy a pedir también que me hables un poco de nuestra liga. Bueno, mira, eh, la Euroliga, eh, la verdad que el formato de la Final Four es un formato espectacular, de, de muchísima adrenalina, es algo que es un fin de semana donde se resuelve todo, eh, muchas veces no siempre gana el mejor equipo de la temporada, siempre... Eh, hay algún tipo de sorpresa y eso por eso lo, lo divertido de la Final Four eh, sabes también que cualquier error, cualquier eh, partido malo te deja totalmente fuera no, no, hay, no hay ningún margen de, de, de, de, de cometer ningún error entonces eso es lo, lo divertido así que la Euroliga a mí me parece un formato espectacular que, que me gusta mucho y me atrapa mucho ¿Y cómo ves la posibilidad de, de tu ex equipo? ¿no? Y, y ahora que has recuperado algunos soldados importantes Bueno, mira, el Real Madrid yo creo que no tuvo el mejor desenlace en de lo que fue la temporada regular, más que nada por todo el problema físico que arrastraron, creo que tuvieron muchísimas lesiones, muchísimos jugadores que en diferentes momentos de la temporada no han podido ser parte del equipo y creo que llega a la Final Four bien armado y, y en un momento justo, eh, lo demuestran los números anteriores antes de la Final Four, están ganando muchos partidos, creo que llegan en plena forma, salvo la, la situación de, de Facundo, que, que no sabemos bien cómo va a estar, pero lo demás creo que llegan a una situación óptima todos, y eso creo que es eh, muy positivo para el momento de temporada que es. ¿Tenés algún candidato? Eh, mira candidato yo creo que son los cuatro, eh, acá inclinarse por uno es muy difícil, obviamente uno puede tener una preferencia por el Real Madrid, por haber jugado ahí, por tener cariño al Real Madrid. Pero yo pienso que el Seska es un equipo fuertísimo, muy bien armado. Eh, yo pienso que Fenerbache eh, es un, realmente un muy buen defensor de, del campeonato porque creo que, que están muy bien, eh, bien armado, con un entrenador de prestigio y mucha experiencia en estos torneos. Y después obviamente viene el y es que el viene un poco más tapado pero me parece un equipo bastante completo, muy aguerrido, muy competidor, con un entrenador que transmite también eso, esas mismas eh, cosas. Entonces, eh, realmente buscar un favorito es difícil. ¿Los cuatro tienen sus chances? ¿Los cuatro tienen las posibilidades de poder ser campeón de Europa? Si hablamos un poquito de la selección argentina ¿no? este, y de la Liga Nacional ya metiéndonos en nuestro básquetbol, eh, ¿qué nos puede decir de esta etapa final de nuestra Liga? Bueno, la liga es eh, muy competitiva, obviamente, como siempre, eh, creo que es muy pareja, eh, salvo por ahí San Lorenzo, que está un poquitín más arriba que todos los demás, creo que es un equipo bien armado, bien compacto, eh, creo que, que está haciendo de lo mejor en muchos años, eh, haciendo una temporada increíble, eh, va a ser difícil que, que algún equipo le pueda ganar un playoff a, a San Lorenzo, pero... Eh, Hay equipos bien armados, bien competitivos, que creo que, que pueden hacer, digamos, eh, temblar un poco San Lorenzo. San Lorenzo en su temporada ha ido un poco con sus vaivenes, eh, pero ganando siempre. Esa claro. la tiene tiene un talento individual y un equipo muy bien armado y, y bueno, esperemos que, que algún equipo le pueda hacer sombra. ¿no? ¿Te vas a sumar a la selección argentina la, la ventana que viene, este, como hiciste en la barrera? Bueno, eh, no sé, es complicado más que nada por compromisos familiares eh, Esa es la, la realidad y bueno, no, no, no sé todavía, no lo definí eh, Tendría que hablarlo y, y ver qué es lo que, cuál es la decisión que voy a tomar O qué voy a hacer Pero, a ver, siempre que pueda yo participar o estar presente No tengo ningún problema Obviamente tengo algunas otras prioridades que por ahí eh, tengo en cuenta ¿no? Y pensás que Argentina contra Panamá en San Juan Y contra Uruguay en Uruguay Eh, tiene chance como para poder seguir avanzando y arrastrar los dos puntos. Esperemos que sí. Eh, a ver, haber perdido eh, contra Uruguay acá en, en, en Argentina te, te lleva a tener que ganar algún partido afuera y no va a ser fácil para nada. Así que, que bueno, son dos lugares complicados, difícil de, de, de poder ganar y, y bueno es formato nuevo que se está probando y viendo cómo como sienta o como cómo se resuelve así que, que bueno, esperemos que, que Argentina pueda, pueda ganar esos dos partidos y, y traer puntos que serían esenciales para, para la segunda fase. La última. ¿Material tenemos? ¿Ves bien al equipo, ves bien al grupo, ves chicos que, que están con, con ganas de, de progresar y de mejorar? Sí, yo pienso que sí. Pienso que el, el equipo está bien, es un equipo competitivo, eh, Obviamente nosotros eh, venimos de, de, de acostumbrarnos de, de algo ¿Qué? totalmente diferente, pero yo pienso que igualmente Argentina va a ser un equipo competitivo, un equipo eh, duro para lo que es Sudamérica. Eh, y bueno, pero, eh, obviamente hay que esperar que se arme todo completo, ¿no? Porque a veces también en esta ventana, eh, yo por ejemplo en el partido de Uruguay que estuve presente, eh, pienso que con Facundo o Garino hubiera sido totalmente otra historia. Pero bueno, es, es así el formato, cada equipo tiene su, su, digamos, sus problemas para poder armar el equipo porque por diferentes circunstancias de, de, de, de la temporada, eh, entonces esperemos que, que Argentina pueda armar ese equipo ahora en julio y tratar de ganar estos dos partidos. Gracias Chapo. Eh, bueno, muchas gracias.